Claro, vaya Vázquez o Peñarol Están ahí los dos peleando para entrar en ese lugar número 18 Pero bueno, hablamos de buena 17, campaña y, y remarcando, bueno, esa gran localidad que tiene Estudiante de Concoria con, En 16 juegos, habiendo ganado en 12 oportunidades Y por eso, y por otras cosas más, hablaremos con Chiche Jappes Right now ¿Qué haces Chiche? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo andas Hola Fabi, hola Santiago, buenos días Bueno, felicitaciones por la victoria de ayer, pero más allá de la victoria de ayer que fue fue amplia en cuanto al juego, más que nada al trámite, y después se vio reflejada en el marcador por la campaña ¿no? que están haciendo, este, están teniendo una, una muy buena campaña, están en un buen momento en la liga, están peleando por entrar con ventaja a la postemporada temporada eh, hay una producción, por lo menos de parte nuestra, eh, de parte de, de, de este equipo de prensa, eh, por arriba de lo que por ahí se esperaba a principio de temporada. Y sí, Fabi, realmente esa es, es un punto importante en el cual destacás vos, porque el primer objetivo planteado de la dirigencia eh, una vez contratado fue unánime, ¿no? Lo, nosotros queremos tener la permanencia en la Liga Nacional, entonces es el primer objetivo planteado, ayer matemáticamente lo terminamos de cumplir al objetivo que la dirigencia pretendía, y después eh, el, el segundo escollo era de ser competitivos, que siempre fueron los que los dirigentes le plantearon a todos los entrenadores, y me parece que hoy lo estamos, por suerte estamos en un momento importante dentro de lo que es la finalización de, de la fase regular y está claro que estos siete partidos para nosotros dentro de lo competitivo que estamos siendo nos van a definir cosas importantes en la cual trataremos de no de no dejarla escapar, entonces hay un hay un trabajo importante del equipo eh, y uno también lo disfruta y hace unos cuantos partidos que bueno tenemos en esa en esa sintonía. A ver, este eh, hay varios puntos este, importantes, o sea, todos los puntos son importantes cuando son positivos sí. y también son importantes cuando son negativos dentro de un equipo porque todo hace la cuestión, el día a día, los viajes, las lesiones, los rendimientos, el fixture, este, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, ¿no? Hay varios aciertos, ¿no? este La revalorización de Martín Leiva como jugador importante dentro de lo que es la competencia, de entrada mostraste ganas por él o fuiste buscar, eh, no había tenido una, una gran temporada, la llegada de, de Fede Brunque de a poquito y llevándolo despacio como lo está llevando vos y el cuerpo técnico, eh, cada vez va ganando minutos e importancia la revalorización de Gamboa que no había tenido una tampoco una, una super temporada en en Boca Juniors, este la manera con como los pibes están jugando, este eh, Álvaro Merlo cuando le toca le toca entr entrar, la función que cumple este Gonzalo Torre, la elección de los extranjeros. ¿De todo ¿qué, qué qué podrías resaltar vos de esta campaña o capaz que es un todo? Eh, y me decís, "No, mira, este punto alto fue mejor, este fue mejor, estamos en esto que queríamos estar, esto fue lo que me propuse y esto fue lo que conseguimos." Buena pregunta, Daye. Sinceramente, nosotros dentro de los puntos negativos y positivos, dentro de lo que estamos desandando estos ocho meses de, de, de competencia, de transformación, allá cuando empezamos el 15 de agosto a la fecha, pasamos por todos los estamentos y principalmente eh, un buen comienzo en el Super 20, una eliminación que no cayó bien en, en ese play, playoff con Olímpico de la Banda. Y después, bueno, el desandar de lo negativo que realmente fue el inicio de la competencia y que, en definitiva, hoy, eh, al acomodar los roles ¿sí? en esta triangulación importante que estamos hablando, Bildosa, Gamboa, Leiva, que para mí es la estructura del equipo, y después todos los condimentos que vos fuiste armando, ¿no? eh, Torres, groom los dos extranjeros, Eh, ...me quedó una tarea pendiente dentro de ese equipo... ...que para mí era el 3 ideal, que era Núñez... ...en la cual, bueno... ...fue una situación compleja en el momento del corte... ...entonces pasamos... ...y una vez que nosotros pudimos acomodar a este equipo nuevo... ...a lo que yo pretendía... ...me parece que al entender los roles de cada uno... ...empezamos a, a transformar esa localía importante... ...que habíamos tenido todos los partidos de visitantes... Y por suerte, bueno, pudimos lograr a lo que somos hoy. Hay otro punto que vos también hablás, de Leida, que no es esta temporada en la cual yo lo, lo, lo venía seduciendo para que sea el 5 del equipo en la cual a mí me gustaría liderar. Ya la temporada pasada yo lo venía buscando, ¿sí? Eh, lamentablemente no se dio cuando yo estaba en Argentino de Junín. Ese no es casualidad en la cual, bueno, uno... Va observando ¿sí? el correr de todos los jugadores dentro de la Liga Nacional. Y bueno, eh, me gusta hacerle seguimiento a todos. Y bueno, por eso también una de esas me pone contento eh, como fue en su momento junior. Entonces hoy lo es con Martín. Entonces lo disfruto y mucho. Y hay un ida y vuelta que, que me gusta con todos los jugadores. La cual, bueno, hay que ser sensato también en esta etapa no que se viene claro y yo iba a dejar para lo último este a, a leandro bildosa no que, sí, sí. que justamente bueno lo, vos te anticipaste que estará la, la otra pregunta que la verdad que está sosteniendo un crecimiento desde hace unos cuantos años esta parte pero esta temporada ganando partidos y tomando decisiones muy acertadas sobre los finales de juego y con, con una madurez en la conducción que por ahí este si bien la venía la venía manifestando creo que este año ha, ha sobrepasado eso con creces, no Tal cual, tal cual él eh, venía haciendo los procesos lógicos de la época de, de hernán eh, siendo joven y, y la inserción dentro de lo que es la liga y después bueno la temporada pasada con lucas la, la lo, lo, lo compartía esos 20 minutos y 21 minutos que compartían plenamente con restasta Hasta que, bueno, esta temporada, con la continuidad que tenían estudiantes, no hay dudas que la primera charla con él fue el liderazgo absoluto del equipo y, bueno, y esta transformación que está teniendo, que uno lo disfruta, ¿no? Y saber que eh, Sergio y hoy todos, bueno, el otro día en tu programa, haya dicho, ¿no?, la revelación que está que está teniendo junto con Cafaro, ¿no? Entonces, es, es muy importante está transformación con los pies bien en la tierra te lo puedo asegurar y haciendo esa transformación que a todos nos gusta que, que dentro de ese juego revulsivo que tiene hoy tiene un control absoluto del juego que habla bien de la superación que está teniendo él así que bueno, eh, estoy orgulloso y, y estar dirigiéndolo dentro de esa transformación Chiche, ¿no? sí, hablabas en un principio de que el primer objetivo ya se cumplió no Mantener la, eh, mantenerlo en la categoría no quedarse en la Liga Nacional una temporada más como mínimo a este estudiante de Concordia. Pero a lo largo de esta temporada, llegaron a estar 18, tuvieron la mejor campaña siendo sexto, hoy están octavo compartiendo comunicaciones. Eh, ¿La aspiración es más o estás conforme con esto? No, no, no soy conformista. Eh, soy un, eh, un un entrenador que al pasar por todos estos estamentos, cuando vos tenés que lograr superaciones que yo me acuerdo que vos me hacías reportaje después de los partidos de san lorenzo si sí, allá allá lejos de esta temporada o de los partidos de boca te acordás sí, sí. Eh, estábamos en esa posición muy incómoda y que sabíamos que y yo veía que el equipo eh, estaba en una preocupación en la cual se iba a acomodar lo logramos Y hoy el equipo, te puedo asegurar que hables con cada uno de los jugadores, estamos queriendo más. Entonces, dejando de lado lo que ya dejamos atrás, hoy el equipo está buscando la localidad de Playoff. No voy a ser necio y no lo voy a, a negar. Entonces, me parece que eso sería un logro importante para nosotros y, y lo iremos a buscar. Así que sabemos que hay un lote importante, con todo el respeto a la comunicaciones, la Unión de Formosa, Libertad, Boca, eh, me puedo estar olvidando eso. Bueno, no, no, San Martín de Corrientes. Entonces hay un hay un lote importante en la cual todos están por ese objetivo. entonces bueno, nosotros somos uno de esos. Sí, incluso recuerdo que ese el, el enero de estudiante Concordia fue muy malo en cuanto a números y hoy disfruta de un, un gran presente con cinco, cuatro victorias en los últimos cinco juegos, ¿no? Encontrando eso que buscabas, ¿no? Tanto Y sí, si vos empezás a hablar desde febrero a la fecha, perdimos cuatro partidos. Entonces, eh, no, no es casualidad la transformación que tuvo este estudiante de Concordia. Entonces, bueno, me pone contento, me produce mucho más contracción. Así que seguiremos trabajando y en estos siete partidos que nos quedan, saber que son tres de local, cuatro de ruta. Así que, bueno, buscaremos lo que queremos, que es esa localía, y saber que hoy la gente, te puedo asegurar que está acompañando y mucho, da, da gusto ir ¿viste? A, a, a esta localía, que realmente se está poniendo linda, entonces bueno, uno lo disfruta, hay un ida y vuelta con el equipo, entonces está bueno. La última de mi parte, no pudiste nunca finalmente reemplazar a Ellenson, pero... ¿Qué sucedió con ascaño y torres ¿Cuál, cuál es la cuestión en cuanto a ese refuerzo que también sirven para lo que es liga de desarrollo y eh, bueno él está escaño eh, fue una conversación representante dirigente en la cual me transmiten esta posibilidad que podría estar de este jugador joven de 22 años o 23 años recién cumplido eh, está jugando en la eva en españa en la, en la filial de zaragoza Y que todavía está con... está terminando unos juegos. Pero bueno, él está inscrito dentro del plazo que correspondía en el cierre de la Liga de Desarrollo. Pero bueno, hasta que no termine y yo no tome la decisión, eh, sinceramente la idea era para que venga a jugar a Liga de Desarrollo y a partir de ir ver, ver la posible inserción. Eh, Sinceramente, hoy no, no está nada claro con respecto a su llegada por los partidos estos, pero mientras tanto eh, no voy a tomar una determinación como líder alocada en la cual no tengo conocimiento absoluto del jugador. Claro, este estamos hablando con Eduardo Chiche Jappes, eh, técnico de estudiante de Concordia que anoche le ganó a hispanoamericano 104-84 y cómo, cómo ves el nivel este general de la, de la competencia, no hablamos de tu equipo obviamente eh, y de este buen momento de estudiantes, cómo ves el, el resto de los equipos, te gusta cómo se juega, ves cosas nuevas, hay equipos que, que te sorprenden. Sí, realmente, a ver, eh, San Lorenzo en ...donde realmente con estos procesos de, de Liga de las Américas... ...el cansancio que acumuló de la continuidad... ...el estrés que genera las finales... ...me parece que está claro que San Lorenzo está por encima de, de, del, del resto... ...y después eh, todos nos ganamos con todos... ¿sí? Eh, ...eso está claro... ...y, y hoy la, la inserción de los jóvenes dentro de todos los equipos, está marcando un, un, a ver, eh, un conocimiento de estos jóvenes hacia lo que significa la liga, ¿no? Entonces, bueno, y dentro de ese mix que vos va generando, jóvenes con jugadores con muchos años dentro de la competencia, se va produciendo, pareciese como que se produce un bache, pero me parece que la calidad de los jóvenes está empujando también a que sea buena, así que no, no la miro rara la miro con una liga de calidad y saber que la competencia hoy es, es pareja dentro de lo que es del segundo a, al lote de los, de, lo, de la posición 20 sabiendo que hoy los equipos se preparan para ganar entonces yo la veo la veo linda la veo competitiva y, y no veo eh, un desajuste. Está muy bien, está muy bien. Eh, ¿Cómo te ves eh, en, en la etapa de la postemporada temporada no? Este, independientemente de que uno siempre confía en lo que está haciendo. ¿Vos crees que va a cambiar mucho lo que es la serie regular a lo que es la postemporada en este año? Y yo sí, yo lo siento que sí, cambia, cambia. Eh, ya lo, lo, los equipos ya están mostrando otra tendencia. Sí. ...buscando un objetivo claro... ...dentro del posicionamiento ...y a partir de ahí... bueno... ...lo mejor de sí... ...en lo que es el el, el... ...el playoff... ...¿no?... ...entonces... ...que... ...sabes que... te vas de vacaciones... ...entonces bueno... ...uno no quiere eso... ...y... ...y lo que más disfruta es... ...haber logrado cosas importantes... ...y mantenerlas... ...¿dónde? ...en esa... ...en esa situación de playoff... ...que uno quiere... ...por lo tanto... Hay un montón de condicionamientos también, que nosotros dentro de estos siete partidos, por ejemplo, se va jugando cosas importantes en el posicionamiento pero sabes que siempre querés que los jugadores lleguen de la mejor manera para el objetivo final y lo que se viene, porque ya salieron las fechas y, y son bien continuas a, a, a lo que es la primera la primera serie. Entonces, bueno, hay que llegar de la mejor manera y, y que el, el equipo goce de, de lo que es física y la salud, ¿no? Entonces, bueno, eso también estamos trabajando. No es fácil, pero bueno, estamos buscando ese objetivo. Chinche, te agradecemos el contacto, te felicitamos por la, la victoria y realmente por esta campaña, que es muy buena. Bueno, te agradezco mucho, Fabi, Santi. Un abrazo grande. Abrazo enorme. Eduardo Chinche Jappes, el técnico de estudiante de Concordia. Gran victoria de estudiantes, 104.